Viernes 26 de febrero. Pero si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Lucas 11, versículo 13. Siempre me ha maravillado este último versículo de esta historia. Este versículo inspira mi fe. Me dice que aún en mi condición de pecador, Dios me ama y me concede el don de la oración es cierto que cuando leemos la biblia no importando qué sección puede llegar a impresionarnos de manera diferente en este versículo lo que más me inspira es saber que nuestra oración no cae en saco roto los que los hay muchos tipos diferentes de creyentes hay cristianos que creen en dios pero no tienen mucha fe en su propia oración hay mucha gente que luego de terminar de orar piensa Pero no sé si Dios me concederá lo que estoy pidiendo, no sé si tengo la fe requerida, no sé si en verdad Dios me está escuchando, etcétera Dios siempre escucha y responde. Si a veces no responde exactamente lo que pedimos es porque tiene incluso algo diferente y mejor. De todas formas, cada persona podrá sumar algo que otro pensamiento diferente a esta lista. Parafraseo a Dietrich Bonhoeffer cuando escribió no importan tanto las palabras que utilizamos en la oración, sino la fe que ponemos en ella. Es una verdadera, una verdad que la fe es una condición esencial en toda oración. Frente a cualquier fe diminuta, estas palabras de Cristo para nosotros hoy pueden inspirar nuestra propia confianza. Fortalece, oh Dios, mi fe y mi confianza en ti. Amén. Una reflexión de Enzo pelini para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.